Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español escuchando de SpanishPodcast.net. Ha llegado el mes de julio y muchas personas van a disfrutar de unas vacaciones. La frontera española se abrió el día 1 de julio para personas que vienen de ciertos países, especialmente de la Unión Europea. En principio, Si vives en algún país de la Unión Europea, puedes venir a España a pasar tus vacaciones. También si vives en Andorra, Argelia, Australia, Canadá, China, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Mónaco, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay o el Vaticano. Hoy te voy a hablar de vocabulario y algunas frases útiles para la playa. Si vienes a España o a algún país hispanohablante, probablemente querrás ir a la playa. Bien, pues hay mucho vocabulario que puedes utilizar para hablar en español sobre este tema. Al final de la lección practicaremos la pronunciación con algunas frases útiles. ¿Por qué la gente va a la playa? ¿Por qué le gusta a la gente ir a la playa? Pues por muchos motivos diferentes. Algunas personas eh, combaten el calor bañándose. Les gusta entrar en el agua para refrescarse. Refrescarse es reducir la temperatura del cuerpo utilizando agua, hielo o cualquier otro método. A otras personas les gusta ir a la playa porque les gusta tomar el sol. ¿Qué es tomar el sol? Tomar el sol es tumbarse en la arena para que tu piel se ponga más oscura. En España mucha gente cree que tener la piel más oscura hace que parezcas más guapo o guapa. <risa> Así que mucha gente toma el sol para que su piel esté más oscura. Otras personas van a la playa porque les gusta hacer surf. El surf es un deporte que consiste en deslizarse por las olas utilizando una tabla. También hay otros deportes similares al surf que se pueden hacer en la playa. También hay gente que va a la playa simplemente para pasear. La playa puede ser un lugar muy relajante. El sonido de las olas, las gaviotas, andar por la arena... Es eh, bastante relajante y es un buen ejercicio. Ahora una pregunta importante ¿Qué llevas cuando vas a la playa? Hay personas a las que les gusta llevar muchas cosas y otras personas que no llevan casi nada. Los bañadores. Creo que lo más importante es el bañador. El bañador es una prenda de ropa que se utiliza para bañarte. Hay varios tipos de bañadores. Los de los hombres suelen ser muy sencillos. Los bañadores de mujer suelen ser de dos tipos, bikini o bañador. El bikini es un bañador de dos piezas. El bañador solo tiene una pieza y cubre el cuerpo desde los pechos hasta los genitales. En España también hay playas nudistas que es una playa nudista. Una playa nudista es una playa en la que la gente está desnuda, no lleva nada de ropa. Si te gusta bañarte o tomar el sol así, pregunta en tu hotel y te dirán dónde están estas playas. Gafas de sol. ¿Qué más tienes que llevar a la playa? Es bastante recomendable llevar gafas de sol hay que proteger los ojos de los rayos del sol, así que las gafas de sol en la playa son muy importantes. No solo se trata de reducir la cantidad de luz que llega a tus ojos, se trata de proteger tus ojos de la radiación ultravioleta, que es peligrosa. Así que es importante llevar unas gafas de sol de calidad. Protector solar Otra cosa importante es llevar protector solar. En España hay mucha radiación ultravioleta, así que es muy importante proteger la piel del sol. Esto es especialmente importante si tu piel es muy clara. Si vienes de algún país donde te da poco el sol, tendrás que usar mucho protector solar. Las quemaduras del sol pueden ser muy dolorosas. Aunque tu piel sea muy oscura, porque perteneces a una etnia que tiene la piel muy oscura, también debes protegerte. Aunque tu piel sea oscura, el sol puede dañarla. Hay protectores solares que protegen más y otros que protegen menos. La cantidad de protección se mide por un número llamado factor. Hay factor 10, factor 15, 20, 30, 40 y 50. Yo te recomiendo que uses la protección más alta posible. Generalmente el factor más alto que vas a encontrar es 50. Puedes comprarlo en farmacias, en supermercados o en una droguería. Chanclas o chancletas. Otra cosa que no puede faltar en la playa son las chanclas o chancletas. Estas dos palabras significan lo mismo. ¿Qué son las chanclas? Las chanclas son un calzado de verano muy sencillo. Simplemente es una suela que se sujeta al pie con una tira de plástico o de cuero. ¿Por qué es importante que no te olvides de llevar las chanclas? En España, en verano, suele hacer muchísimo calor. La arena acumula este calor. Por eso es posible que, si andas descalzo o descalza, te quemes los pies. Es mejor llevar chanclas. Hay personas que aguantan bien este calor del suelo, pero otras personas no. La toalla de playa Otra cosa imprescindible debes llevar a la playa es una toalla de playa. Las toallas de playa son toallas grandes que se ponen en la arena. Sirven para tumbarse a tomar el sol y para secarse después del baño. ¿Qué más puedes llevar? La sombrilla. Mucha gente lleva una sombrilla a la playa. Hay personas a las que les gusta estar en la playa, pero no quieren tomar el sol quieren estar a la sombra. Pues para eso sirve una sombrilla. La sombrilla es una especie de paraguas gigante que se usa para dar sombra y estar más fresco. La nevera. Mucha gente pasa muchas horas en la playa, por eso llevan una nevera portátil. Una nevera portátil es, básicamente, una caja que se llena de hielo y se usa para llevar comida y bebidas. La nevera permite que la comida no se estropee con el calor y mantener las bebidas frías. La comida que solemos llevar los españoles son aperitivos y bocadillos. AURICULARES Otra cosa que lleva mucha gente a la playa son los auriculares. Los auriculares Sirven para escuchar música en tu teléfono móvil o en cualquier otro reproductor musical. Se ponen en las orejas y así puedes escuchar música o la radio sin molestar a nadie. Bueno, también puedes escuchar este podcast para aprender español en la playa. Puede ser una buena idea para mejorar tu español mientras te relajas en la arena. En español También usamos la palabra cascos para referirnos a los auriculares. Si te gusta escuchar música, puedes llevar los cascos o los auriculares. Pelota de playa Si vas con amigos o con tu familia, tal vez os guste llevar una pelota de playa. Una pelota de playa es un balón que se hincha soplando. este balón o esta pelota también se puede usar en el agua, porque pesa muy poco y flota. Ahora te voy a explicar otro tipo de vocabulario relacionado con la playa. Te voy a hablar de cosas que puedes encontrar en una playa, pero primero permíteme que te recuerde que en SpanishPodcast.net puedes descargar nuestros audiobooks para aprender español. Si te gusta aprender español con lecciones como esta, puedes descargar muchas en nuestra web. Puedes descargar los packs con las lecciones del podcast, el audiobook para aprender a aprender y el pack de diálogos para aprender español con conversaciones del día a día. Todos tienen las lecciones en formato mp3 para que aprendas escuchando y las transcripciones para que puedas leer Todo lo que decimos. Echa un vistazo cuando acabe la lección. Te ayudarán a mejorar. Y a mí me ayudas a continuar creando lecciones como esta. Gracias a las personas que han conseguido alguno hasta ahora. Sin vosotros, este proyecto no sería posible. ¿Qué puedes encontrar en la playa? Hasta ahora hemos hablado de cosas que puedes llevar a la playa, pero que puedes encontrar en una playa. Hay muchas cosas. Una de estas palabras ya te la expliqué antes. Orilla. La orilla es la zona donde el agua se encuentra con la arena. A mucha gente le gusta pasear por la orilla mientras el agua refresca sus pies. Es una sensación agradable. Castillos de arena Hacer castillos de arena es algo que le gusta a mucha gente, especialmente a los niños. Con un poco de agua y arena se pueden hacer construcciones sencillas. Los niños suelen llevar un cubo pequeño y una pala de plástico. Hay gente aficionada a construir castillos impresionantes en la playa o incluso esculturas. Es todo un arte. Socorristas. Unas personas muy importantes que hay en las playas son los socorristas. Estos hombres y mujeres ayudan a mantener la seguridad en las playas. Cuando alguien tiene problemas, porque se está ahogando, ha sufrido quemaduras por el sol, o cualquier otro problema, el socorrista te puede ayudar. A estas personas también se les llama salvavidas, aunque mmm, creo que en España se usa más la palabra socorrista. Los socorristas suelen tener un puesto de socorro. Es una pequeña construcción de madera en la que hay una enfermería y tienen algunas medicinas para emergencias. Los socorristas suelen sentarse en unas sillas muy altas que hay en la playa. Desde ahí pueden controlar todo lo que sucede. ¿Qué más puedes encontrar en la playa? Duchas. En la entrada y en la salida de la playa suele haber duchas. Estas duchas se suelen utilizar cuando te vas. El agua del mar es muy salada, así que es recomendable ducharse con agua dulce antes de salir de la playa. De lo contrario, puedes tener problemas en la piel u oler mal. Chiringuitos. Un chiringuito es un bar que está en la playa. Suelen ser bares abiertos, es decir, no estás encerrado en cuatro paredes. Mucha gente come en los chiringuitos para no tener que llevar comida a la playa. También puedes tomar un helado o una bebida refrescante para luchar contra el calor. Conchas. En casi todas las playas puedes encontrar conchas. Las conchas son objetos duros que protegen el cuerpo de algunos animales. Cuando estos animales mueren o cambian su concha, el mar las lleva hasta la playa. Algunas personas las coleccionan. Algas. Las algas son plantas que viven en el agua. En algunas playas puedes encontrar muchas algas. Hay gente a la que no le gusta encontrar algas cuando se está bañando en el mar. Si estás en una zona en la que hay muchas algas, simplemente te puedes desplazar un poco. Suele haber zonas que están libres de algas. Medusas. Algunas veces en el agua hay Medusas. Son animales que viven en el agua y pueden ser un poco peligrosos. Son animales casi transparentes, con el cuerpo blando. Algunas son venenosas y si te pican te provocan mucho dolor. Gaviotas. Otro animal que puedes ver con frecuencia en las playas son las gaviotas. Las gaviotas son aves que comen peces. Son pájaros bastante grandes y generalmente de color blanco. Es más frecuente ver gaviotas donde hay barcos de pesca, pero pueden estar en cualquier sitio. ¿Qué más puedes encontrar en la playa? Banderas. En casi todas las playas españolas verás banderas. Las banderas Se usan para dar información a las personas que usan la playa. Son banderas lisas, no tienen decoración y son de colores. Hay banderas verdes, amarillas, rojas y azules. La bandera verde significa que es seguro bañarse en esa playa, que no hay peligro. El mar está tranquilo, no hay medusas y tampoco hay corrientes extrañas. La bandera amarilla significa que hay algún peligro. Hay que tener cuidado cuando hay bandera amarilla. Está permitido bañarse, pero hay límites. Solo puedes bañarte donde haces pie. Hacer pie significa que puedes tocar el fondo del mar con los pies. Cuando hay bandera amarilla, además, Siempre debes tener la cabeza fuera del agua. La bandera roja significa que el baño está prohibido, no te puedes bañar, existe algo muy peligroso en el agua. La bandera azul es un reconocimiento a las mejores playas. Cuando en una playa hay una bandera azul significa que el agua está limpia y es de calidad que la playa se limpia habitualmente y que tiene muchos servicios. Para terminar la lección te voy a explicar algunas frases útiles que puedes usar cuando vas a la playa. Algunas frases útiles. Si viajas con perros, tendrás que buscar alguna playa que admita perros. Muchas playas en España no admiten perros. Si es así, Puedes preguntar en tu hotel. ¿Dónde hay una playa que admita perros? Repite la pregunta después de mí. Disculpe, ¿dónde hay una playa que admita perros? También es posible que quieras ir a una playa nudista, donde no hace falta usar bañador. Entonces, puedes preguntar esto. Repite después de mí. Perdone, ¿dónde hay una playa nudista? Ahora una frase que te puede servir para ligar, ya sabes, ves en la playa a alguien que te gusta y, bueno, tal vez puedas encontrar un amor de verano. <ríe> si estás solo o sola y te interesa puedes pedir a esa persona que te ponga protector solar en la espalda. Puedes decir, repite después de mí, Hola, ¿me pones protector en la espalda? Bueno, también puedes decir esta frase a alguien de tu familia o a algún amigo, pero si quieres ligar, puede ser una forma de iniciar una conversación. Si estás eh, un buen rato en la playa, probablemente tendrás hambre o sed. Tal vez eh, quieres ir a un chiringuito con alguien para tomar algo. Entonces puedes decir lo siguiente. Repite después de mí. ¿Quieres tomar algo en el chiringuito? Esta es una frase que también puedes utilizar para continuar legando con tu amor de verano, <risa> en algunos lugares eh, puedes eh, tener dudas sobre si bañarse es seguro. Si no ves eh, a mucha gente en el agua, tal vez eh, hay algún problema. Entonces, puedes preguntar. Repite después de mí, ¿Perdona, es seguro bañarse aquí? Bien. Pues aquí termina la lección, creo que hoy hay mucho vocabulario y frases diferentes, así que recuerda utilizar la repetición. Es importante para que puedas memorizar todo este contenido a largo plazo. También debes usar las demás técnicas que te explico en las primeras lecciones del podcast. ¿Tienes dudas? ¿Se te ocurren otras cosas que hay en la playa? ¿Otras preguntas? sugerencias? Puedes enviarme un email a info.espanishpodcast.net. También, si quieres, puedes hacer un comentario en Twitter o en nuestra página de Facebook. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.